Huracán and the Waves. Walking on Sunshine. Una de las canciones más positivas y espectaculares de la historia del pop Y ya no puede ser ya. Porque es una canción que, en cuestión de 10 años, generó en derechos de autor 10 millones de euros. Impresionante. Y aún sigue. Y aún sigue. Y no es de extrañar, ¿eh? Qué de buen humor. Qué positivos nos pone el sonido de k a t r i n a y las olas. <risa> las 5 y 5 minutos, 4 y 5 en Canarias. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Ya es martes por la tarde y nosotros puntuales a nuestra cita. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Oh, oh, oh, oh, oh. El lugar de recreo de los que no nos queremos hacer mayores. Buenas tardes, amigos. Y Leo Garriga y Carmen Desmonds v a a estar ahí con nosotros para las noticias. Y nuestro queridísimo Víctor Pelitos Álvarez. Y todos vosotros, por supuesto. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, claro, por supuesto que sí. Nuestra maravillosa audiencia siempre formando parte de este show vespertino. Hoy, venga, va, os lo voy a decir. Hoy queremos que nos contéis cuál ha sido el mayor troleo o jugarreta que le has hecho a alguien. Y sobre todo, ya que estás, no te cortes y cuéntanos si te la han devuelto. Venga, te recuerdo las líneas de contacto: 606-712-658. 606-712-658 es nuestro número de WhatsApp. O bien, si prefieres, lo puedes dejar por escrito en nuestras redes sociales. Vamos a ver qué tenemos hoy. Ah, pues hoy dos finalistas más para nuestro viaje a Praga. Sí, porque el viernes uno de nuestros oyentes se va a ir a Praga. Y además de regalo, un juego de maletas Gabol. Luego te lo cuento. ¡Lake is! <risa> スタッフの人間は、私たちの人てあなたの人間にとっては、あなたの人間にとたとっては、あなたの人 Para Bingo, hoy es martes y nos hemos levantado sin llorar. Y Mister Day también. Así que hoy es el Día Mundial del Valle, Día Internacional de las Catedrales y, súper importante, Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y ya en clave de humor, hoy es el Día Mundial del t r o l Sí, sí, tirando a grandotes, barrigones, fétidos, jorobados, narizones, desdentados, torpes. Feos y simplones que se dedican a romper, dañar, espantar y básicamente a molestar y a fastidiar. Y no solo en cuentos y películas, ¿eh? también en casa y sobre todo en las redes. Ni te cuento. Así que para hoy, troles del mundo, salid del armario y contadnos cuál ha sido el mayor troleo o jugarreta que le has hecho a alguien y si te la ha devuelto. ¿Troleaste a tu madre cuando aprendí a usar WhatsApp? <risa> a Tu coñada, dos horas buscando un perrito que supuestamente le habías regalado. ¿Mandaste a un compañero a sacar fotocopias con una máquina de fax? <risas> ¡Cuéntanoslo! 606-712-658 y además nuestras redes sociales. Tienes que hacerte seguidor antes que nada, ¿eh? Te tienes que hacerlo seguidor y luego nos dejas tu mensaje. Si lo haces, tanto por WhatsApp como por redes, entras. v a s a ser finalista, finalista, seguro, para el concurso que tenemos para el viernes, para mandarte a Praga con quien quieras y además un juego de baletas Gabón fantásticas. ¿Qué? ¿Te apuntas? Hello. ¿Estás en Pikis? l ¿Cómo? Con Ricky García. I know. That's just the way it goes. And you ain't right for all.、Sure.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 Se publicaba el quinto disco de Coldplay, Milo Shiloto. El disco fue el número uno en 34 países. Fíjate, en su momento batió el récord de iTunes vendiendo 500.000 copias en la primera semana. ¿eh? A día de hoy ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo. Como son tremendos Coldplay. Y también tal día como hoy, pero en 1979, Prince publicaba su segundo disco. El disco contiene éxitos como Why You Wanna Treat Me So Bad o este que suena、mm, I Wanna Be Your Lover. 52 semanas en las listas americanas. Un millón de copias. Qué bueno. Clay! hasta hoy.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 You can tell your mom, I moved to Arkansas. You can tell your dog about my leg. Go tell your brother c l i f f whose fist can tell m e never really liked me anyway. Oh, tell your Aunt Louise, tell anything you please. Myself already knows I'm not okay. Oh, you can tell my eyes, watch out for my mind. It might be walking out on me today. Don't tell my heart, my a c h y breaky heart. I just don't think it understands. And if you tell my heart, Berkey, berkey hard. He might blow up and kill his land. My a c h y breaky heart, I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my a c h y breaky heart, he mightn't blow up and kill this man.、Yeah. Música de todos los tiempos, los ochentas. Esto es Kiss. No Quieres cambiar, pero quieres cambiar lo que te rodea. ¿eh? Sí. Gran canción de Tues for Fears. Roland Orzábal. 5 y 38, un antes en Canarias, en directo. Del estudio 5 de Kiss FM, tu radio de moda y para todo el país. Ya sabes, te acompañamos toda la tarde. No hay lugar en el que te lo pases mejor que aquí. Uno, por la música que te seleccionamos. Sabemos lo que te gusta y la ponemos. Y dos, por lo divertidísimos que sois y los mensajes que nos dejáis. Para muestra, un botón. Hoy queremos saber cuál ha sido el mayor troleo jugarreta que le has hecho a alguien. María José, desde Manzanares. Pues un troleo y además、eh, lo he hecho hoy. Es a una amiga que ¿Sí? es súper creída.、Mm, la muchacha ni está bien ni está mal, pero vamos, se lo tiene c r e í s i m o Y le he dicho en todo su WhatsApp: Fea. Y ella me ha dicho: Muchas gracias. Pues eso, <risas> que se ha quedado tan contenta. Un besito para todos, María José de Manzanares. Vamos a ver, claro, si solo es fea, tiene que estar contenta. Y a s i además, es t e l o s a infiel y pobre, eso ya es para i r s e al médico. Abuel, e s d e Córdoba. Pues hace muy poquito se la intenté jugar a un amigo. Ay, ay, nos ay. fuimos a un bar, nos sentamos a comer, nos hinchamos de comer, de beber, postre.、Oh. Y yo le dije a la hora de pagar:、sí. Vamos a una cosa, le enseñamos al camarero nuestras tarjetas y e l i j a una. Y la que elija es el que le toca pagar. Sí. Y sí. a mí e p a r e c i ó bien. Entonces yo cogí y primero entré al baño y le dije al camarero: No vaya a coger la tarjeta azul,、oh. que era la mía. El puñetero. <ríe> y, le, y luego cuando fuimos a pagar, le, con mi compañero. En la barra, le enseñamos las dos tarjetas、sí. y el camarero cogió la azul, la que era la mía. Así que se l e intenté jugar a mi amigo y el camarero me la jugó a mí. Un besito, equipo. Eso es ir a por lana y volver trasquilado, ¿eh? Lo que tú no sabías es e l camarero es pariente de tu amigo. o <risa> Hasta las 8 o 7 en Canarias, juntos en Kix FM. m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 Por las tardes siempre vengo al parque a escuchar la radio. Mamá siempre decía que la radio es como una caja de bombones. Cuando mueves el dial, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Pero a mí lo que me gusta es el programa de Ricky García. Estás en Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Éxitos de los ochenta. Para sentirte bien. Esto es. トルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルト e トルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルルトルトルトルトルトルト e トルトルトルト a トルト e トルトルトルトルトルトルトル l ルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトルトル Hermanos de corps. o、so、Young,、oh, so young, so young Con yo. comes, Y durante el informativo instalaremos la bolita de luces para invitar a David Guetta. Siempre en directo. Ahora llega Carmen Desmond s para ponerte al día, ya sabes, en 90 segundos. Y a la vuelta, además de una selección espectacular de música, vamos a ir con nuestro p o d i o de los éxitos. ¿Quiénes fueron número uno esta semana en las tres últimas décadas? A la vuelta, te espero. Esto es Kiss.